Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. La oficina local de ANSES no abrirá las puertas al público espontáneo. Solo trabaja con turnos que ya fueron otorgados con anterioridad, confirmó la titular local Cecilia Corso a nuestro cronista de exteriores. Atendemos al público, pero no más el público espontáneo, como estábamos acostumbrados a atender por día, sino solo con turnos. Vale aclarar, por ahí, eh, si, si alguna persona quiere sacar el turno ahora y dice no puedo sacar turno o lo que fuere, es porque se está trabajando con los turnos que quedaron pendientes ah, eh, desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo. Es decir, nos queda todo ese universo de turnos para ir atendiendo eh, nos iremos comunicando con las personas que tenían turno desde la cuarentena y después eh, no saben qué hacer con su, con su trámite entonces va nos vamos a ir comunicando y vamos a ir haciendo un esquema para que puedan eh, realizar el trámite Hoy es 3 de junio y Mónica Bacaro, psicóloga e integrante de Ni Una Menos contó en Radio Kermés la actividad que se lleva adelante en distintos puntos de la provincia en contra de la violencia machista. Surge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 ...y apropiándose de, de las calles, de los espacios... Eh, ...sin embargo, estos gritos no alcanzan todavía, ¿no? El gobernador Sergio Sirioto anunció un acuerdo... ...para el libre paso entre La Pampa y San Luis... ...junto a su par puntano Alberto Rodríguez Sá. Esta coyuntura también la teníamos que pasar juntos... ...y en el marco de un tratado histórico constitucional. Pero esto no termina aquí. Venimos de una reunión de trabajo como le gusta decir a Alberto, soñando, en cómo seguimos vinculándonos y estuvimos tratando el tema de las telecomunicaciones, o los avances tecnológicos, laboratorios de medicamentos, el Banco de la Pampa. ¿Cómo avanzar en este mismo convenio? Que tiene una cosa muy importante, que no solo decidimos que haya un territorio común, donde no haya trabas para pasar de una provincia a la otra, sino que también... Estamos avanzando para presentar, en poco tiempo más, una propuesta conjunta al Gobierno Nacional para que nos permita habilitar el turismo interno. Claudia Giorgis, concejala del Frente Pampeano, detalló en Periodismo Turno mañana el proceso histórico y político que llevó a la municipalización del transporte público en Santa Rosa. Y la verdad que, bueno, el día lunes, como el 14 de mayo, cuando sancionamos la ordenanza... Eh, para nosotros fueron, fueron días de mucha alegría, realmente días para celebrar, eh, porque de alguna manera eh, salió, digamos, o pudo salir a la superficie, o se pudo demostrar que eh, esta idea de que somos capaces de, de prestarnos eh, un servicio tan antiguo como este, ¿no?, eh, nosotros mismos, por supuesto con, con eficiencia y, y con modernidad, ¿no?, el presidente de la provisoria cámara de gimnasios Eduardo Filgueira Lima explicó en la mañana que Hermes era los pasos legales que darán para terminar de darle forma a esa nueva institución, bueno la cámara de gimnasios ya armó un estatuto uh -huh. provisorio a revisar y bueno hay que hacer los trámites de rigor a personalidad jurídica para para empezar esta comisión que se armó que se eligió Es una comisión normalizadora, es la comisión inicial, la fundacional, tiene el por objeto armarla y después si es necesario, este, por los tiempos de cada uno, armar una definitiva, o sea, una comisión directiva definitiva que termine de cumplir el mandato.